¡Hey! Alexi, ¿no? Soy Connor McKnight Escuché que eres un buen jugador Y me preguntaba si querrías venir Lo siento, debo irme <ríe> Está bien lo que tú digas ¿No les parece raro? Él ni siquiera lo pensó, se fue Y no dijo nada Seguro tiene sus razones, ¿por qué no le preguntas? Oigan, quisiera quedarme aquí con ustedes, chicos Pero si no voy pronto a la biblioteca, me reprobarán Prepárate para reprobar a Reyes Azul Creo que necesitan ayuda Buen trabajo Ni siquiera transpiré ¿Tren? No puede ser real Sí, es muy real ¿Qué estás haciendo, Trent? No sé quién es Trent Solo sé que muy pronto serán destruidos. Es mejor que te olvides de eso.